En Teleelche, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmar Alonso, el programa que madruga contigo. <risa> Vamos a contarles la historia que le hemos anunciado. En 2017, tres estudiantes de Biotecnología de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que siguen compartiendo piso en Altavix, ya no son estudiantes, se graduaron, lograron poner en marcha una idea que puede revolucionar la industria agroalimentaria porque se trata de combatir el desperdicio de alimentos. Pablo Sosa, Pilar Granado y Luis Chimeno son los fundadores del proyecto Oscillum, una etiqueta inteligente que informa en tiempo real sobre el estado de un alimento, una idea simple que ha acabado con una etiqueta muy original, a modo de semáforo, que detecta si el producto está bueno o malo, si tiene más o menos azúcares y muchos otros parámetros que se pueden configurar a través. de de sensores. En fin, un proyecto que se abre a multitud de productos alimentarios y muy sostenible, si tenemos en cuenta que en España ya se han tomado medidas para no desperdiciar comida ante las cifras de demoledoras de toneladas de desechos alimentarios que generamos día a día. Pablo Sosa, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme, un placer. Eh, ¿Dónde están tus otros compañeros? Pilar pues, y Luis no han podido venir. No han podido venir en el laboratorio, es que estamos últimamente con mucho trabajo. Bien, pues eh, eso es lo que... Eh, vamos a empezar desde el principio, pero uh -huh. antes que nada, la etiqueta, vuestra etiqueta, uh -huh. ¿ya está en manos del consumidor? No, todavía no. Empezamos la comercialización este año, pero uh -huh. en, en América, en Latinoamérica y Estados Unidos... Y esperamos a mediados de este año empezar la, la comercialización en Europa para frutas y verduras. Nuestra tecnología es funciona para carnes, pescado y frutas y verduras. Pero por tema legislativo es mucho más fácil entrar en Europa por frutas y verduras que por carnes y pescado. Es un tema burocrático. Bien, pues vamos a hablar del principio. Compartíais piso y cómo fue la idea de inventarse esa etiqueta de si eh, los productos están buenos o están malos. Bueno, nosotros seguimos compartiendo piso, este es nuestro último año quizás compartiendo, pero bueno, eh, ha sido una experiencia muy divertida. Eh, éramos estudiantes y todos creo que, no solamente estudiantes, sino todo el mundo al final de mes, pues está un poquito más escaseado eh, y empiezas a urdir cómo aguantar el día a día. Nosotros era un domingo por la mañana, ya todo estaba cerrado y yo, por ejemplo, no tenía nada más para comer que el mítico filete que compras, te vas comiendo todo y te queda uno, porque están hechos de tal forma que a veces te sobran. Y bueno, lo dejé ahí tiempo, no me di cuenta, pero ya no tenía nada más para comer y dije, bueno, pues me lo hago. La cosa es que, como nos pasa, esos filetes cambian de color, ya no son tan bonitos, huelen un poquito fuerte. Y generalmente, como dice el refranero español, más vale prevenir que curar. Ahí fue cuando mi compañera me dijo, bueno, te doy algo yo de comer. Y yo, que soy un poquito eh, chulito, dije, no, no, no, no te preocupes, estos son cambios organolécticos. No significa que esté malo, simplemente pues que ya no vas a ver tan bien. Yo me lo hago. Entonces empezamos con la broma diciéndome todo el rato de te vas a poner malo, te vas a poner malo, te vas a poner malo, sobreviví, sigo vivo, aunque ahora tengo un catarro, pero no fue por comer. Y empezamos con esa broma, eh, ahí surgió... O sea que tú eh, no llegabas a final de mes y tú te comías casi todo lo que eh, a lo mejor otros tiramos a la basura porque vemos un color sí. un tanto extraño en a la nevera. No, no quiero decir que no era porque llegara a final de mes, yo creo que era un pensamiento medioambiental. Ah, mis, vale. pobres, mis pobres padres que me estuvieron ayudando durante toda la carrera se van a decir, pobre hijo, que tuvo que sobrevivir con, <risa> con pasta. No, no, era porque me daba pena tirar, mi, en mi casa por lo menos se me educó a uh -huh. no hay que tirar nada... Eh, ...y si puedes, guárdalo, reutilízalo y cómetelo... ...y yo pues he aprendido un poco esa filosofía... ...y mis compañeros también, ¿eh? Quizás yo es que tenía mala organización eh, alimentaria... ...quizás se me olvidaba cocinarlo congelarlo... ...pero bueno, es que a como estamos a día de hoy... ...la sociedad, si se nos exige también... ...tener tanta organización alimentaria, vamos... Pero es, cu es curioso, ¿no? Porque hay un hueco todavía... Eh, ...con las etiquetas de caducidad... ...y con las etiquetas del consumo preferente... ...que son obligatorias... ¿Habéis encontrado un, un un hueco a una tercera etiqueta? Es que ¿sabes qué pasa? Creemos que cuando empezamos con esto, que todo fue por la broma y no dimos cuenta del problema, fue cuando nos dimos cuenta de que los sistemas de seguridad alimentaria se han olvidado del consumidor. Es decir, exigen un montón de el gobierno, los, los distintos estados, exigen un montón de requisitos al agricultor, al industrial, al retailer, al supermercado. Pero una vez tienes el producto en tu casa, ya es tu responsabilidad y en el hogar sigue ocurriendo intoxicaciones alimentarias, la mayoría siguen habiendo mucho mal gasto de alimentos, donde está el grosso del mal gasto de alimentos, es porque los consumidores no tienen información en tiempo real. Ese fue el gap que vimos nosotros de, mm. Jope, es que no tengo información. Y fue ahí de donde surgió, de intentar aportar esta información al consumidor. De ahí nos dimos cuenta de que la información no solamente la necesitaba el consumidor, sino que toda la industria buscaba formas de tener información en tiempo real. y Fue donde dimos el, el gap, el... El problema que es no tener información en tiempo sí, real. Sí, el EUDECA. Exacto. Y después de que se encendiera esa bombilla, con esa idea... ¿Qué es lo primero? ¿A quién acudisteis? ¿A vuestros profesores? Porque los tres estudiáis. ¿Habéis estudiado biotecnología en la UMH de Elche? Pues sí, cuando se nos surgió la idea, eh, estábamos no, en la Universidad de Miguel Hernández tiene un proyecto muy interesante que es la Maratón de Empresas, que ¿Sí? intenta fomentar el emprendimiento dentro de la universidad como una siguiente vía. Está la investigación, está el sector privado y está el móntatelo tú. Pues con esa idea dijimos, "Pues vamos a participar, a ver qué tal." Nos seleccionaron y aprendimos un poco del mundo empresarial, éramos técnicos que queríamos ver si esto era posible. Entonces ahí conseguimos muchas herramientas y asesoramiento tanto empresarial como técnico por parte de nuestros profesores. Pero también quiero decir una cosa, nuestra tecnología no es el eh, no es la rueda. Existía ya tecnología así, lo que pasa claro. es que no llegaba al mercado. Era el mundo científico tiene mucha innovación, que a veces no es capaz de canalizar a que llega a la sociedad. Sí, vosotros encontrasteis aplicación a sí. esa tecnología. Sí. Y gracias al emprendimiento de la UMH, ¿dónde estáis? ¿Ahora en qué momento estáis? Pues estamos ahora... A ver, es que justamente quiero decir que vivimos una pandemia mundial. O sea, yeah. nosotros fue en constituir la empresa en 2019 y... ¡Bum! Pandemia mundial. O sea, íbamos super lanzados, habíamos conseguido clientes que les interesaba probar la tecnología y de repente todos nuestros planes se fueron un poco al traste y mucha gente ha caído en esta pandemia, no ha podido, sus proyectos interesantísimos no han caído. Nosotros hemos podido sobrevivir y ahora, que parece como que la pandemia queda un poco más atrás estamos consiguiendo los éxitos que tendríamos que quizás haber conseguido al principio. Y estamos ya por fin empezando la comercialización o iniciándola. Vosotros sois un ejemplo de que esta universidad, la mm. de Elche, es la Silicon Valley del Mediterráneo. Pues la verdad es que a mí, o sea, yo, por lo menos la Silicon Valley de biotecnología, que es que suena mal, pero a día de hoy el emprendimiento, todo el mundo piensa en emprendimiento como Steve Jobs, eh, como eh, Elon Musk, que emprendieron en sus garajes, ¿vale? Eh, está muy bien emprender en un garaje, pero es que hay otras ramas del conocimiento que pueden emprender. Nosotros en vez de un garaje usamos una cocina, pero nosotros no podemos emprender si no tenemos unas instalaciones. La Miguel Hernández es de las pocas universidades de España que te cede un espacio muy económico, pero un laboratorio. ¡Buah! Eso es un, un gozo. Y estáis ahí, Pilar ¿Sí? y tu compañero. Eh, mm. Luis, están ahora en ese laboratorio. donde estáis? ¿En el Parque Científico? Sí, nosotros estamos en el Parque Científico. Por suerte, o bueno, si por suerte eso fue en nuestros inicios, ahora pues hemos ido creciendo y hemos podido montar un, dentro del parque nuestro propio laboratorio, porque se nos quedaba corto. Pero poder empezar ahí, muchas empresas de nuestra Silicon Valley del Mediterráneo, en, en biotecnología, que están siendo punteras, son por, gracias a esta oportunidad de tener un espacio donde poder innovar. Esto es algo que yo creo que la universidad debería sacar más pecho. ¿Y quién se ha interesado? Eh, ¿Estáis recibiendo ayudas públicas? Eh, la financiación es muy importante sí. porque ¿de dónde habéis recibido el dinero? ¿Del Consejo Social de la Universidad? ¿De, de ferias a las que eh, asistís? y ¿Hay inversores interesados? ¿De dónde se saca Mira, el pues, dinero? Eh, pues durante la pandemia fue... ¿O de un... tus padres? Bueno, sí. Eso fue, lo, eh, eso fue así, de lo primero, <risa> lo pobre. Eh, al principio siempre se tiraba ¿no? de amigos uh de -huh. tus propios ingresos. Los, los, los socios hicimos una aportación importante. Sacrificamos mucho tiempo y dejar nuestra vida técnica y vamos los tres éramos investigadores y podíamos haber seguido por el lado de la investigación y el decidimos... doctorado no quisisteis no habéis en ese, nosotros bueno yo lo paré mi compañera sí que lo empezó me refiero en realmente esto ha sido un tema de tomar una decisión y decir uh -huh. esto podemos afrontarlo ahora vamos a ver qué tal cuando vino la pandemia nos quedamos solos Nadie nos ayudaba. Éramos una idea muy pequeña, necesitaba mucho recorrido y no teníamos nada. Entonces empezamos a participar en premios. Premios de emprendimiento, premios europeos. Bueno, ganamos hasta un premio en China. En plan, eh, fuimos ganando premios que nos fueron manteniendo económicamente. Ahora ya tenemos un poquito más de fuerza. Hemos solicitado varias ayudas europeas. A ver si tocó madera para que salgan. Uh -huh. Y también ahora estamos en ronda, una pequeña ronda que durante la fase de, de pandemia era imposible encontrar un inversor que quisiera apostar por un proyecto industrial, uh -huh. pero que tenía tantas perspectivas. Ahora que ya tenemos clientes, tenemos mercado, pues somos más atractivos y estamos consiguiendo esa intuación. Y además ya tenéis la etiqueta. Sí. He dicho que funciona a modo de semáforo. Mm. Qué original, ¿no? ¿Qué tenéis? ¿Qué colores habéis puesto al semáforo? A ver, nosotros, eh, bueno, y aquí en elche lo testeamos, sí. nosotros empezamos con un semáforo de colores típicos, eh, de, de verde a rojo. ¿Qué pasó? Que cuando lo testeamos en Elche, con el consumidor en Elche, uh -huh. un día que pusimos el, el chiringuito, como que pone un chiringuito de playa, eh, nos dimos cuenta que en Elche había mucho... ¿Dónde? ¿Dónde lo pusimos? Lo pusimos en Altavix. Pusimos, en Altavix? ¿dónde eh... tenéis el piso? Sí, sí, en la Plaza Altavix. Sí, eh, plaza. Eh, Estuvimos ahí y después también tuvimos la oportunidad de presentarlo en el Palacio de Congreso, en una feria de ciencia, uh -huh. y ahí testeamos. Testeamos uh -huh. los colores y descubrimos la gran población que no ve el rojo y el verde. Uh -huh. Hay mucho daltónico. No sé si en Elche particularmente, pero uh -huh. ahí fue cuando dijimos no podemos tener una tecnología... ...que hay gente que no ve... ...entonces cambiamos el color... ...y buscamos los colores que fueran que tuvieran menos ceguera... ...y son por ejemplo el amarillo y el azul... ...entonces nuestros extremos son amarillo bueno... ...verde te lo puedes comer... ...y azul malo... ...de manera que las personas con ceguera parcial... ...puedan verlo... ...y también dijimos... ...vale, tenemos que dar un paso más... ...existe mucha población con ceguera total... ...y tiene que saber usar nuestra tecnología... ...y ahora le hemos añadido porosidad... ...de manera que cuando está a amarillo... ...presenta una porosidad... ...es decir, cuando está bueno... ...la etiqueta la toca y es porosa... ...y cuando se vuelve azul ya no tiene porosidad. Uh -huh. Buscamos ser sostenibles. Sí, totalmente. Socialmente. Bueno, ¿y cómo funciona? ¿Cómo funciona? El eh, es muy sencillo. Huele, huele el alimento como, como <risa> ¿cómo es. Es como una nariz que Muy buena. Qué barbaridad, la inteligencia artificial. ¿Cómo? No, no, no eh, nosotros es el sensor. Sí, sí, el sensor. Pero ¿por qué? Porque un alimento malo que despide olor Edor... A ver, es que por decirlo de alguna forma, eh, lo hemos visto en los animales. Los animales son capaces de detectar compuestos sí. que nosotros no. Pues esto es básicamente mi lo gato, mismo. Mi gato, mi gato no, no come nada que ¿Ves? tenga dos días. Pues bueno, tu gato es demasiado selectivo, ¿eh? A tu gato tengo que hablar de ello. No, nosotros lo que hicimos fue... Mejorar la nariz, porque nosotros cuando olemos pensamos que está malo, pero realmente no tiene por qué estar malo. Lo que hicimos fue un sensor, eh, esto es muy sencillo, es como un sándwich. Ponemos un polímero, una capa, una matriz, mm -hmm. le ponemos un sensor que conforme va va el producto respirando o cambiando, nosotros lo vamos detectando. Y simplemente somos un amplificador de nuestra nariz, pero también no solamente un amplificador de nuestra nariz, sino con criterio científico. Eh. Cuando huele, por ejemplo, el pollo, parece que está malo al poco, porque huele fuerte. Pero realmente es porque tiene mucha proteína y se descompone muy rápido. Pero eso no significa que esté malo. Nosotros intentamos enseñar al consumidor que aunque las cosas parezcan... Esto es lo típico de No juzguen un libro por su portada. que le parezca que no está bueno, quizás sí está bueno. Antiguamente, los franceses, la cultura, la gastronomía española ha sabido cómo aprovechar productos que quizás no estaban perfectos, pero que salen unas recetas buenísimas. Estamos intentando ayudar a entender esa nueva concepción. Pero sí... Eh, eh, eh Claro, claro. Eh, es eh, Lo testeasteis en Altavís y en mm. el centro de congresos y ahora me habías comentado al principio de esta entrevista que en Europa... Lo, ¿Lo habéis podido eh, aplicar a las a las a las las verduras, carnes mm. y pescados? Que aquí en España, por cuestiones burocráticas, va más lento. No, eh, en Europa, en general, en la Unión Europea, mm -hmm. la, la normativa es la misma. Entonces, eh, nosotros la carnes y pescados todavía no va a entrar a Europa por un tema ah, normativo. Vale, vale, vale. Es en América. Nosotros ah, sí, estamos, sí, sí es verdad. Exacto. Estamos en hablando con México, Estados Unidos, Colombia... O sea, que hay mucho interés por parte sí. de empresas. Sí, sí, sí, y consumidores ¿eh? y retailers también. Estamos teniendo mucho éxito. ¿Y la aplicación solo va a ser en productos? Porque, claro, esto los parámetros que uh -huh. le metéis a vuestra etiqueta eh, puede tener un montón de aplicaciones, sí. un montón de campos. Exacto. ¿A, ¿A qué más estáis abiertos? Pues mira, ahora justamente estamos hablando con dos empresas de otros sectores totalmente diferentes, que son el sector cosmético y el sector farmacéutico. Porque realmente nosotros medimos, somos capaces de... La empresa me viene y me dice, yo necesito saber en tiempo real qué pasa con esto. Y nosotros buscamos la forma de medirlo. Es que básicamente es lo que hacemos, es que la información en tiempo real es algo que requiere muchísimos sectores, incluso la seguridad en los aeropuertos, saber si hay un tóxico, una bomba, etcétera ah. Se podría aplicar un sensor rápido, que ya pasa, ya se hace, pero más generalizado. Hay muchos campos de... de... la información es oro, se dice muchas veces, y nosotros lo que hacemos es dar esa información. Bien, pues por lo que me has contado, lo que habéis conseguido es una nariz muy amplificada sí. y muy sensible a cualquier olor. Se mm. mueve por el olor. Sí, bueno, se llaman compuestos orgánicos volátiles, son como gases, son olores, son lo en la fruta pues el típico olor. Lo que pasa es que nosotros somos capaces de decirte qué olor es el bueno, qué olor es el malo, que es quizás lo todavía nuestra nariz, a menos que esté muy entrenada, no sabe cuál es. Pues Pablo Sosa, gracias Muchas por gracias. explicarnos cómo tres estudiantes graduados en biotecnología ahora en estos momentos intentan despegar mm. en la industria agroalimentaria, en la industria de la cosmética y, ¿por qué no?, en la industria de la seguridad. Sí. Esperemos que vuestra nariz y esa etiqueta inteligente llegue muy lejos, como están llegando otras empresas. Hoy mismo te entrevisto y hoy mismo dábamos a la noticia de Pele de Space, Ay, wow. que es otro ejemplo. Tú lo mismo lo has dicho, guay. Wow. Ojalá, ¿no? Totalmente. Ojalá lleguéis donde han llegado esos dos estudiantes de la UMH. Es un ejemplo, es un gran ejemplo. Y vosotros también. Bueno, gracias, Pablo. Muchas gracias. Suerte. En Telehit, Radio Marca, La Glorieta.